Tengo yo un Araguanay, que en todas las primaveras se engalana como un rey. Es el árbol más hermoso de nuestra tierra querida. Bajo su sombra quisiera yo pasar todita mi vida. Hoy tiene su copa de oro, brillante como la aurora. Por algo la gente dice que es el rey de nuestra flora, el símbolo más puro de nuestra patria inmortal. ¡Que viva el Araguanay! ¡Que viva el árbol nacional! Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira.